a la gente y bueno al, al, a los muchachos, ¿no? al equipo lógicamente yo no, yo inicié el proyecto, y yo、eh, he tenido miles de obstáculos en mi carrera, así que、eh, un obstáculo humano no me va a derrotar ni, ni, ni voy a bajar los brazos, yo estoy trabajando en, en este proyecto para que, para que siga adelante, como te digo, con el apoyo o sin el apoyo,、eh, para que siga adelante y, y salirte u n favor con este proyecto, los muchachos pueden estar tranquilos que yo a ningún muchacho lo voy a... Lo voy a, lo voy a, lo vamos, el equipo lo va a dejar abandonado. Es más, ya hay un muchacho acá en, en México, ya está en, en, en pruebas para, para ver si se puede quedar acá en el equipo donde m i l i t r yo, que es Tigre. Entonces son cosas que uno después se siente orgulloso y, y así como, como, el, como el primer muchacho que acaba de llegar acá a México traído por, por el equipo, por mí, esto, esperar de que podamos, podamos traer más muchachos y que, que el día de mañana sean unos grandes personas y unos grandes futbolistas.